Eh, Fernando Sabores, que está en comunicación con nosotros. Fernando, buen día. Luis Talón y Luis Lardone, los saludamos de Radio Textual de aquí de La Pampa. Hola Luis, hola Luis, nuevamente Luis, este, sí. gracias por comunicarse. Bueno, gracias sí. a usted por atendernos, Fernando. Eh, ¿cómo, cómo nos o ¿Qué nos puede decir respecto al tema eh, precios de los alimentos? Usted es almacenero y, y conoce la realidad de los almacenes y autoservicios en todo el país. ¿Cuál ha sido la situación? ¿Se han movido los precios? han aumentado? ¿En qué rubros? No, digamos que evidentemente pasamos eh, el fin de semana con mucha incertidumbre, ¿cierto? Con preocupación porque obviamente nosotros dependemos de la compra que hacemos en los distintos mayoristas. Entonces era esperar el lunes a la apertura de, de, de, de los mayoristas a ver a qué precio íbamos a encontrar la mercadería Eh, bueno, obviamente, muchos colegas a las 8 de la mañana ya estaban ahí, y 8 y cuarto, a través de los distintos WhatsApp que tenemos, este nos estaban avisando de que no había cambio de precio. Ajá. Inclusive, esa mañana, eh, yo estuve en mi negocio, yo recibo, eh, normalmente a la mañana del lunes, algunos preventistas. Preventistas, la señora o el señor que viene a tomar pedido para una determinada empresa. Claro. Eh, y, digamos, estuvieron gente de... El preventista de una empresa importante de, de alimentos, de una de, de lo que es este, limpieza, eh, de la hamburguesa más este, conocida y de la gaseosa más conocida. Y bueno, obviamente que eh, al momento que iban llegando la pregunta era qué aumentó o cuánto aumentó y no, no no hubo cambios de precio. El tema es que hay una realidad. En marzo, eh, la verdad que los aumentos este, en los alimentos fueron bastante importantes. Más allá de que, bueno, el, el INDEC dio este 5,9 en alimentos. Entonces, claro. digamos que nosotros consideramos que las empresas este que deben tener sus asesores eh, se anticiparon a la jugada, ¿cierto? Claro. Ahora, Fernando, eh, más allá de que se hayan anticipado o que hayan tenido información de que iba a haber una una devaluación como la que hubo, eh, ¿no pueden aumentar o no tienen tanto margen de aumento Porque el consumo está caído está por el piso el consumo usted cómo, como qué es lo que qué panorama ven ve su... No, en su no, lo, no no comparto lo que dice aparte eh, más allá de esto es digamos eh, esta este esta semana sé que eh, a través de la, de, de la cámara de distintas cámaras que uno también conoce que digamos son cámaras este como la cámara de, de, de CAS y fasa que es la cámara de supermercados este Eh, bueno, eh, eh, rechazaron las listas que estaban viniendo de creo que tres o cuatro empresas poderosas. Uh -huh. eh, nada, eh, escuchaba el otro día a un representante de los mayoristas que que decía que, que no convalidaban también ellos. Ahora, eh, ¿qué va a pasar? No sé. O sea, si, si no, eh, si, si digamos, todos este, se ponen en, eh, en no recibir la mercadería, en no convalidar el precio... Bueno, a, va a haber empresas que van a tener que dar un paso atrás. E, inclusive creo que sé que una lo dio, pero bueno, van a estar eh uh -huh. este, Yo creo que eh, el mes es largo, esto recién comienza, eh, ojalá que no pase, porque es como lo dijo al comienzo usted, la venta está muy plana, entonces evidentemente todo aumento que llegue eh, es, es es más perjuicio es más complicado para, para el consumidor, más allá de que ya eh, hay determinados productos, este marcas, que, que, que la gente ya eh, las ha eh, corrido de, de su mesa, ¿cierto? Y nosotros este, sacado de la góndola porque eh, nosotros, nosotros trabajamos en mercadería que, que necesitamos que se venda. O sea, lo que está exhibido y después no se vende, se vende y se tira. Entonces, Exacto. evidentemente se van corriendo algunas marcas que eran históricas. Eh, Fernando, y okay. en este sentido, es decir, hay más un consumo de lo que se llama segundas marcas, no no sé cómo se claro. le denomina. En... No, sí, sí, son marcas pymes. Eh, el tema de, de lo que son las marcas pymes, eh, bueno, van creciendo en la góndola. Uh -huh. Y la verdad que es una forma bastante interesante, ¿cierto? Pero claro, yo lo no llevo a una comparación. Mientras un pan lactal de, de, de esta empresa mexicana lo tenemos que vender en 5.000 pesos, bueno, también tenemos pan de, de marcas pymes que lo podemos vender entre 2.000 y 2.500 pesos, o si estamos hablando de la mitad. Entonces, bueno, ahí está el desafío, ¿no es cierto? Porque capaz que usted llega a mi negocio o de cualquier colega, y usted ve es que ese, peso, ese, ese pan está a la mitad de precio, ¿cierto? Y dice, bueno, lo llevo resulta que llegó a su casa y a, familia, a su familia no le agradó o a sea, usted tampoco y no lo vuelve a comprar, mm. sin embargo eso es, no, es lo que no ocurre, al contrario la marca PyME sigue creciendo entonces yo le cité el, el ejemplo del pan lactal sí. eh, pero podemos hablar de galletitas podemos hablar de fideos, podemos hablar de mermeladas, podemos hablar inclusive de lácteos mm. o sea, nada eh, yo creo que tiene que ver tiene que haber eh, eh, digamos en este, en este en esta parte un poco de que las empresas tengan que recapacitar y evaluar costos a ver cómo pueden ser más competitivas porque si no bueno eh, va a ocurrir esto las pymes lo, eh, lo van a desplazar uh -huh. eh, Fernando, le traslado una inquietud de un, de un oyente que nos, nos envía eh, una publicación que hace el presidente en las redes sociales que dice si te aumentan el precio no compres la, la gente tiene el, el poder de, de aplicar esto si aumenta no no compren eh, ese eh, digamos eso que dijo el presidente no quiero decir que yo me anticipé, pero yo sé hace mucho que vengo diciendo en todos los medios que lo que está caro no lo compre mm. yo insisto con eso o sea me parece que la cultura la cultura de, de la compra Eh, tiene que ir cambiando, o sea, yo lo que veo que los argentinos somos tan especiales que el mes que aumenta la papa, todo el mundo le da gana de comer papa, ¿me entiende sí. Entonces, eh, eh, no sé, lo tenía día una señora en el negocio eh, con un montón de, de, de, de lechuga que no sé para qué le necesitaba, seguramente para una ensalada, y viene y me dice, chicha, sabes que me pagué 12.000 pesos el kilo? Y yo le digo, ¿para qué la compró? Claro. O sea, hoy le da ganas de comer ensalada no es que me tiro contra, contra los colegas que tienen verdulerías, Eh, lo que yo digo es que a mí me pasa lo mismo con determinados mi mire hace tiempo atrás eh, yo tenía una góndola con mucha con mucho de estos cereales que vienen en caja sí. eh, que las, la verdad que las cajas son atractivas y la variedad es interminable porque es bolita de chocolate frutales mm. láminas con azúcar sin azúcar es interminable sí. y claro eh, viene lene con, con la con este con el producto este Para la casa el padre me dijo, ¿cuánto vale 5.000 pesos? No, no, no, y ahí pieza el pibe a llorar y el padre la deja en la caja. Entonces entendí de que eh, se, eh, eh, que esa mercadería se iba, a, iba cada vez frenando más a punto tal de que algunas se vencieron y las tiré. Claro. Entonces este, dije, bueno, esto es un producto que, que veo que ya pasó, no es que pasó de moda, es que se puso muy caro. Fui a una empresa atentista que trabaja productos de excelente calidad, Y bueno, a partir de ahí empecé a comprar este a granel y lo fraccionamos en mi, en mi negocio. Claro, lo que pasa es que me da esa bolsa de 250 gramos de la de todas las variedades para vender en algo de 1.700, 1.800 pesos al cuarto cuando le estaba hablando que la caja vale 5.000. Claro, mira la diferencia es, que hacen las empresas, claro. ¿no? Eh, por eso digo, eh, eh, uno trata, trata de entender y buscar la forma de... de de interpretar el bolsillo del cliente, y esto es parte del funcionamiento. O sea, yo creo que eso es lo que, y siempre se los digo a los colegas en las reuniones, esta es la, la, la pequeña o gran ventaja que tenemos este los comerciantes que hacemos eh, el negocio de proximidad, ¿cierto? Porque uno con el cliente está todos los días y empieza a evaluar qué es, qué es lo que compra el cliente y qué es lo que dejó de comprar. Eh, Fernando eh, estamos hablando con Fernando sabores vicepresidente de la federación de almaceneros de eh, el país Fernando eh, ha cambiado el hábit, mucho el hábito de, de compra de la gente digo esto ya no, no, no, no va a comprar más el kilo va a comprar por unidad esto se ha acentuado eh, en los últimos en los últimos meses Digamos que este, este, este tema de, de, de, de que la gente reduce la compra ya hace tiempo. Eh, yo, nosotros lo que vemos, inclusive lo hablo con mis clientes que me dicen, no, yo te iba al Iper y hacía la compra quincenal o mensual pero usted sabe que ir al Iper, hacer esa compra grande, eh, si bien compra los productos que necesita siempre está la tentación de algunos más, ¿cierto? Mm. Y la verdad que hoy no da algo, si yo eh, por lo que hablo con la gente y porque lo, lo veo en mi negocio y lo hablo con mis colegas muchas de las familias están manejando Luis con el día a día Y el día a día, eh, por, por 10.000 pesos, usted no va a ir hasta un, hasta un hipermercado, ¿cierto? No. Lo hace en el comercio de proximidad. E inclusive, el tema de de lo que es este, el formato de, de precios justos, precios cuidados, todo es eso que, a, a, por lo menos, a nosotros nos hizo muy mal. ¿Pero por qué? Porque el hecho de que eh, eh, eh, el, el azúcar barata de determinada marca que le prometían que iba a estar en ese hipermercado porque lo había negociado el, la, la empresa el hipermercado y el gobierno primero estaban direccionando el público hacia el hipermercado mm. tema que este a nosotros nos perjudicaba y después usted iba y el azúcar no se la, no la encontraba porque ponían un poquito y nada más claro. y después tenía mi negocio y yo se la cobraba mucho más cara porque a mí el mayorista me la cobraba este me la cobraba a un precio alto Entonces la verdad que ese desequilibrio no fue bueno. E inclusive, eh, eh, me acuerdo que evaluábamos el crecimiento del mercado sobre nosotros en la torta, ¿no es cierto? Y ellos habían llegado eh, al, al 70%. 70% del mercado era de ellos. Hoy estamos en que el 63% del mercado es nuestro. Fíjese. sí sí Eh, Fernando, le quería consultar otro otro este, pregunta de un oyente el tema de el uso de la tarjeta de crédito para comprar la comida eh, usted lo ve eh, al menos esté en su en su negocio que se ha incrementado sí, muchas veces mm. tenemos mucho o sea <ríe> este tema de la tarjeta de, de crédito eh, normal, eh, yo muy pocas veces he ido a un hipermercado pero eh, me acuerdo que una vez acompañé a mi señora Eh, porque si no acompaño me, me reta pero no soy de ir este y vi que había una había unas señoritas este muy simpáticas eh, eh, muy buenas que, que venían y te ofrecían la tarjeta de crédito de ese de ese hipermercado eh, que este, decían que son cuotas que no... pero claro el tema es que la gente cuando entra en ese formato usted sabe que te eh, ya estamos hablando de comprar comida claro. con, con con una tarjeta sí. que también tal vez antes estaba más destinada al calzado, a la vestimenta, al electrodoméstico. Bueno, <coughs> eh, fue también un tema para nosotros el, el debate es si sí o no la recibíamos y bueno, obviamente eh, planteamos de que la el, nosotros recibimos la tarjeta de crédito pero también queda liberado a, al criterio de cada colega. Uno no, no es nadie para decir sí. que en 60.000 comercios la recibimos, pero sí es como que nosotros no la promocionamos. Claro, claro. Si bien usted viene a mi negocio y me pregunta, eh, yo no voy a tener ningún problema en recibir recibirsela, pero de promocionarla no, porque nosotros consideramos que, que esa familia que está comprando con, con esa tarjeta de crédito eh, está, se está endeudando y uh -huh. se están deudando comprando comida. Uh -huh. Entonces, bueno, nada, eh, estar en nuestro negocio está, pero este, si, ojalá que la gente no la usara para comprar comida, porque usted sabe que eh, es una deuda que después uno la va pateando para adelante, inclusive hasta esto de que viene un cliente, eh, que tengo varios, ¿no es cierto?, que te tengo la suficiente confianza, y viene y te pregunta, mira, Chiche, eh, te voy a notar estas cosas, y te voy a pagar el martes porque me cierro la tarjeta y ya con este hago el pago y ya me, me, me corre para el mes próximo, hasta esta inge, ingeniería económica sí. de la familia. Sí, uh -huh. sí, sí. sí. sí. Eh, Fernando, eh, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Textual. No, un placer, y un saludo para los colegas, y, y pedirle que, colegas de La Pampa, que, que necesite, nosotros tenemos un WhatsApp este donde están integrados eh, todos los colegas del país colegas, directivos, todos. tenemos eh, La verdad que es un WhatsApp interesante sí. donde eh, solo se habla precios o acciones gremiales, no ni política ni religión. Y la verdad que eh, de La Pampa tengo muy poca gente, así que claro. si algún colega necesita le pasa mi teléfono sin, con, sin problema bueno. que así yo me comunico con él. ¿No hay ningún integrante en la Federación de Almaceneros de La Pampa? Sí, eh, sí tenemos tenemos un ah, dos personas de La Pampa. Ah, bien, bien, Pero bien. necesitamos más. Bien. sabe por qué porque eh, lo más importante es la información claro y la, y la información eh, que, que, que, que quién mejor que me la dé el, el, la persona de determinada provincia o sea qué yo chingado. me puedo imaginar lo que pasa en la Rioja pero si el colega de la rioja me, me cuenta lo que pasa para nosotros este aparte que a veces hacemos eh, no sé un censo donde eh, vamos preguntando che ¿hay hayciers comerciales Eh, a, pregunten a los preventistas que que, que tienen en, en, en su negocio claro. eh, cuántos clientes tienen y si alguno cerró. Entonces vamos cubriendo, digamos, el país, sabiendo que que si hay cierres comerciales eh, o lo que fuera, ¿cierto? Pero eh, no hay nada mejor que la información de del propio colega. Gracias de nuevo, Fernando. Un gustazo, que síganme. Gracias. Fernando Sabore es eh, vicepresidente de la Federación de Almaceneros de Argentina, ¿eh?